pensaba de su disco Monsanto Years eh, ¡Oh! Y se borró el nombre Yang. Neil Young, Ahí va, un disco que hizo con sus amigos Neil Young, Monsanto Years Un poco contando eh, Bueno, esto es un disco dedicado a, a esta A esta empresa, se podría decir Que he, he estado viendo diferentes Noticias en internet que uno tiene que tomar Con pinzas, ¿no? Porque son Son noticias en internet, pero al parecer en Colombia eh, ya no, eh, no puede, hubo ahí una restricción con Monsanto. Eh, bueno, acá ha ganado un terreno lamentable, lo han nombrado directamente a exdirectivos de Monsanto en puestos claves. Eh, y este disco, eh, ahí Nelly Young un poco contaba, a Monsanto deja que las madres eh, alimenten a sus hijos con lo que quieran o, o que los eh, ganaderos puedan sembrar lo que ellos quieren. Eh, así que bueno, ahí estamos un poco en, en, en, a, bancando la parada de Nelly Young. Que recién contabas vos, Juli, uh -huh. que, que, que sonaba como bien rutero, ¿no? Esto es como agarrar sí. el lampo y te vas a la plata escuchando en el negro. Está bueno, tiene un sonido como que no está muy presurizado, es como. No, está, no se nota que no está muy comprimido, está como grabado medio en una habitación, eh, como compartido ahí, medio como los discos de antes, y está bueno ese sonido, como que descansa. ¿Saben que yo no sé mucho de audio, pero sé que la compresión del sonido se diría, se diría un poco como apretar un poco. Para que suene más alto Para que suene más fuerte ¿no? En esta búsqueda de Cada vez que las bandas Suenen más fuerte Y cuando vos apretás Mucho dicen que La escucha de lo, de lo, de lo comprimido Cansa el oído mm. Es decir Te cansa más Escuchar algo que está comprimido Que algo que no está comprimi tan comprimido Entonces la escucha eh, es, es mejor cuando no está comprimido Entonces este, a la larga Cuando escuchas un disco Que está muy apretado te cansa mucho, como que resalta todo muy rápido, pero te pone todo en, un en el mismo plano. Y las cosas en diferentes planos está bueno porque podés como ir las de a poco. Este disco sube la guitarra un poco, baja la batería hasta atrás. Y eso a la escucha le da profundidad a la escucha, ¿no? Tenés todo acá, ¿viste? Y después ahí... hay muchos discos pop, ¿viste? Que, bah, no solamente pop, rock, que están como acá encima tuyo, entonces. A la sí, escucha Green, te cansa mucho Green Day tiene un disco El último disco de Que es punk rock también Este es una patada en la cabeza Y muy el concepto pero, Foo Fighter, Viste que tenés la sí. guitarra Yo lo rebanco Pero viste Está bárbaro para romperte la cabeza Pero en la escucha Te cansa un poco Y muchas músicas Están haciendo eso Inclusive músicas que no hacían eso De apretar Están apretando un poco Pero bueno Vine a hablar de música ah, ¿No? ¿Descuento de a qué vine? Vale Vengo acá, eh, me tiré un centro Badaloni, que es muy futbolero. Sí. La paré de pecho y se me fue, se me fue lejos. Pero Ajá. la fui a buscar, porque bien. no soy muy bueno controlando la pelota. Pero bueno, yo me la paso, la paso rápido. Así que estoy haciendo el downleable ah, de es la el semana. el momento del downleable. Así es. Juan, como profe, creo que está en uno de esas eh, fines de año de escuelas, esas cosas. Así que le mandamos un gran saludo a Juan, que nos acompañó todo el año. El miércoles sí se comprometió en venir. Muy bien. Bueno, les cuento que... Eh, El disco que voy a reseñar ahora para el downleable es Jungla de Metal 2. Y es el nuevo disco de Bestia Bebé, eh, que ya lo pueden este, downladear de internet, está linkeado ya en el Facebook de Sándwich. Eh, Bestia Bebé, que ya lo conocen, es un grupo, hemos estado haciendo downleable el disco anterior. Eh, mucha gente cree que Bestia Bebé es de La Plata, uh -huh. porque sale por el sello Laptra, sí. que es el sello que tiene como su punta de lanza a El Matón Policía Motorizado, que es la sí. banda. Reve... Bah, revelación ya no, pero me refiero a de las en... bandas más importantes que ha dado La Plata en los últimos años Atrás hay truenos también, creo que los escucharon en la gatera Las la Ligas Menores ahí. también, que es otro grupo uh -huh. Pero bueno, como El Mato es como la referen... una banda referente de La Plata, de la movida indie este, Bestia de Bebé, ellos mismos lo dijeron en vivo una vez en La Plata La gente suele pensar que somos de La Plata y no lo somos Ellos son de Boedo uh -huh. Y ahí es donde entra una fraternidad, porque bueno, yo, yo también soy de ese mismo barrio Y en el disco anterior Tiene una canción que se llama Luchador de Boedo este, Que está dedicado a Firpo Ahí estuvimos este, investigando eh, Que nació en Jujuy Pero que se radicó en Boedo Y habla de esta pelea Si no me equivoco De la pelea que hizo contra Dempsey En, en Los Ángeles Y la canción dice No, si en Los Ángeles perdió este, A nadie le importó Será siempre para nosotros el gran campeón Y habla de, del barrio y del boxeador Así que me, me genera una, una fraternidad con eso Bestia de está compuesta por Chico Gisolfi en bajo, polaco o corso en batería Tom Quintanz en guitarra y voz Y Topo Topino en guitarra Es una formación de batería bajo y dos guitarras Suena muy bien en vivo, yo los escuché En varias oportunidades, los escuché en la trastienda de La Plata También en el Matienzo Está muy bueno eh, Y tiene una propuesta así, ¿no? Eh, este, ya por la tapa te das cuenta un poco De es una estética muy... De, de dibujo, no dibujo, sino de... De videojuegos de los 90, ¿no? Como de lucha. Ah, Mucho de fichín. Estética de fichín, de juegos de, juego de fichín. Sí. Y una estética así de, de, de eso, ¿no? De, de esos, esos juegos que llaman de plataforma. Uh -huh. Que vos ves a los muñequitos moviéndose, moviéndose medio, Sunset Riders. Que se mueve solo el fondo, digamos. Claro. Esa estética como Sunset Riders, no sé si te acordás, o te acordás, María. ¿Cuál era va los vaqueros. Que en un momento oh, correr sobre los toros... No, ¿no? Es el único que llegué al final. ¿Llegaste al final? Pa! San Clemente del Tuyú. Contame. Al gas. Ahí fue cuando conociste a, a Coso, a Zafaroni, ¿no? No, Zafaroni fue mucho más grande. Igual bueno, San Sancerreide con no, Zafaroni. Me da miedo contar la situación no, no, no. Que, que conocí a Zafaroni, sobre todo porque está la rana de gana. Me va, bueno. me va a partir un micrófono en la cabeza. La contamos haciendo. fuera del aire para que te lo parta, pero no, la gente no se entera Eh. San Clemente del Tuyú, siesta. Sí. Nos daban dinero a todos los hermanos para ir a los mm. fichines. Y lo que hicimos fue, creo que fue la única vez que actuamos en conjunto, mi hermano y yo y mis dos hermanastros. ¿Qué hicieron? Vamos a llegar a la final de este juego. Ah, ¿fueron metiendo fichas para continuar? Sí, sí. Ah, <risa> bueno, no, no. Yo pensé que me ibas a contar el sacrificio de una no, siesta jugando mira, así, taca, mira, taca, mira. y tus hermanos alentando. Pero... No, no, era una ficha atrás de la otra. Y me acuerdo cuando llegamos a la final, que era uno de blanco, uh -huh. oh. lo, lo liquidamos después de sí. cinco fichas. Y, y revivías. Y había que meterle cinco fichas más una cosa. Estaba muy bien pensado, ¿no? En los fichines. Sí. Había que meter plata para, para lograr los objetivos. Traca, traca, traca. Y, y como era fichita, decía, ah, yo meto, total, no son. Es como el dinero aparte, del parque de crosti ¿no? Como era, claro, aparte, no, no sí, vale sí. nada. Aparte, era eso, es che, mamá, quiero los fichines. Y la plata tenía un valor, no sé qué, tenía 14 años, no me importaba mucho. Bueno, ese universo que vos estás planteando, que estás trayendo de vuelta, ese universo sobre el que trabajas mucho. Eh, él mató y, y Bestia de Bebé. Por eso mismo, esta canción que estamos reseñando se llama eh, Jóvenes y Viejos, ¿no? Y habla un poco de eso, ¿no? De, de, la, de, de estos que ahora adultos que rememoran ese, ese, ese pasado y que en la estética de la que, digamos, la música, las letras que, que componen, eh, tienen que ver con ese pasado, con esa estética de los videojuegos, de, de una época determinada, ¿no? De la hora de la siesta, de las bicicletas, de los amigos. Reivindican las amistades como esos vínculos este, de, de pandilla, ¿no? Íbamos, Entonces, a, grupo... la fichine, claro, íbamos a, la a la fichine. Claro, la pandilla Entonces tiene un poco de eso, de, de la añoranza. Es como una especie, de... yo pienso que es como lo del tango antes. El tango hablaba también del purrete y la bolita, ¿no? Claro. Y hablan de eso. Rivero diciendo del purrete, arrabalero, que son jugando a la bolita. Bueno, ellos... Tienen el tango, solo que la, la música que usan ahora es el rock Que fue lo que mamaron ellos como los que hicieron tango después uh -huh. Y lo de ahora, entonces cantan canciones de su pasado Rememorando la nostalgia de la infancia Pero con una, una reversión Entonces es un poco eso Tiene mucho de melancolía, digamos pero esa, Por eso el, el nombre del tema se llama Jóvenes y viejos, ¿no? Como manteniendo un poco la, la esencia eh, De esa época, ¿verdad? Entonces este, la estética tiene mucho que ver con eso Y sus canciones también Vamos a, sí. vamos a escuchar la canción, ¿te parece? Sí. Y pasemos, ponemos un poco más de data del downleable Me parece buenísimo Vamos A la luz del sol con las mangas dobladas en dos, cigarros en mi bolsillo su